Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Claro! Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy jueves 21 de septiembre del 2023. <música> El ministro de Economía suspendió las retenciones al sector lácteo a cambio de mantener los precios. Sergio Massa anunció ayer una suspensión de las retenciones por 90 días para los productos lácteos. También acordó el aumento del 20% en la cuota del impulso tambero y la extensión del programa hasta el 31 de diciembre a cambio de congelar los precios de los productos por tres meses y mantener la rentabilidad de los tamberos. Las medidas fueron presentadas luego de una reunión que mantuvo Sergio Massa con representantes de la cadena lechera y funcionarios de las provincias productoras en las instalaciones de la empresa Tremblay, en la localidad Santa Fecina de Pilar. Escuchamos al ministro de Economía, Sergio Massa. Quedan suspendidos por los próximos 90 días las retenciones a las exportaciones de leche. Se aumenta 20% la cuota del impulso tambero y extendemos el impulso tambero hasta el 30 de diciembre para garantizar la producción láctea con dos compromisos. El primer compromiso, que el precio de derrame llegue a los productores y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio. Segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto los próximos 90 días para que la gente cuando vaya a comprar leche, queso crema, queso duro o todos los derivados del lácteo o yogur se encuentre con los mismos precios. Tiene que haber un compromiso de punta a punta de la cadena que de alguna manera nos garantiza a todos. No hay retenciones, precios accesibles para la gente, buen precio de producto para el productor, inversión de 10.000 millones de pesos por parte del Estado argentino. El INDEC presentó el índice de desempleo que marcó un 6,2%, pero a la vez crece el trabajo no registrado. Se verifica una contracción del 6,9% registrado por el INDEC en el primer trimestre de este año a partir de la encuesta permanente de hogares. El piso de desempleo además coincide con una alta tasa de actividad que alcanzó el 47,6% y mide la cantidad de personas que forman parte del mercado de trabajo. Un 37% de los trabajadores no se encuentran registrados tal como corresponde, muy por encima del promedio del 34,1% que se registra desde el primer trimestre del 2017. Los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo obligan a un mayor número de personas a buscar empleo para incrementar sus ingresos, trabajar más horas, buscar un empleo adicional o incluso modificar el que tienen. El informe oficial también da cuenta de una tasa elevada de trabajadores con empleos que demandan más trabajo. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. El gobierno de Paraguay anunció que retirará el 100% de la potencia eléctrica que le corresponde a la central hidroeléctrica Yacyretá. Nos informa Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Chaco. Saludos a la audiencia de Farco. El gobierno de Paraguay anunció en los últimos días que decidió retirarle a Argentina el 100% de la potencia de energía que le corresponde de la Central Hidroeléctrica Binacional de Yaciretá. Esto implica un recorte en la porción que habitualmente se le transfería a nuestro país. La medida se dio a conocer luego de los desacuerdos de Paraguay, Brasil y Bolivia con la Argentina por el cobro de peaje en los ríos Paraná-Paraguay. Juan Pablo de María Aguilar, analista político, expresó al respecto Esto es algo que compete no solo a la relación bilateral entre Paraguay y Argentina, sino también a los demás países que por las cuales pasa o está atravesada por esta, por esta hidrovía Brasil, Uruguay y Bolivia pero puntualmente en la relación bilateral entre Argentina y Paraguay la problemática se suscitó en este último tiempo, debido a que en, en la relación diplomática y política entre los países, vienen reclamándose una a otro que en el caso de Argentina fue el país que cuando se construyó la Celetá fue el que más aportó, dicho de otra manera, terminó pagando todo y este Paraguay quedó debiendo una suma millonaria que aún está en situación de pago de deuda y de parte del gobierno paraguayo también digamos desde la postura fue de que Argentina con un cobro de peaje te le, le quita la posibilidad a paraguay de este tener una relación armoniosa o de amistad política y diplomática con, con su para argentina de parte del gobierno paraguayo de no de no cederle la parte de energía a la Argentina que le corresponde eh, también digamos este para lo que es la soberanía energética de nuestro país Eh, genera un problema para la, la población y en esta zona que estamos muy cerca de Yaciretá. Santiago Peña, el nuevo presidente paraguayo, comunicó a los medios que la energía retirada de Yaciretá se utilizará para el consumo local, aunque apenas pudo explicar qué hará con ese sobrante, porque el mercado paraguayo simplemente no puede absorberlo. Hasta la fecha... Paraguay retenía el 15% de la energía generada por la central binacional de Yaciretá, mientras que el 85% restante se transfería a Argentina. Informó para Farco, Marcelo gauna Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia, Chaco. Vamos ahora a Córdoba, donde se conformó la multisectorial en defensa de la salud pública. Nos informa Vanessa Osan desde Radio Pueblo desde Anfunes. Buen día, audiencia de Farco. Se conforma la multisectorial en defensa de la salud pública. La misma está compuesta por más de 30 organizaciones sociales, políticas y sindicales. Han presentado un documento denominado Pronunciamiento al Pueblo Argentino donde exponen 15 puntos en defensa de la salud pública y de la calidad para todas y todos los argentinos. Dialogamos desde Radio Pueblo con Lilian Capone, integrante de la multisectorial. La multisectorial eh, son más de 40 organizaciones ya en este momento, este, donde... Obviamente organizaciones con diferentes eh, miradas, actividades, recorridos y eh, con el firme la firme definición y decisión de trabajar políticamente en conjunto en defensa de la salud pública, digamos, porque esto es un tema que atanea a todos más allá de lo partidario, de algunas divergencias que, bueno, por suerte en la divergencia se crece, ¿no es cierto?, mm. Pero en esta, en, eh, como ha ocurrido en el 2018, nosotros 2019 también, esta multisectorial tuvo una, y parte de estos puntos vienen desde ahí, desde ese recorrido, tuvo un posicionamiento eh, en materia de... ...defender al Ministerio de Salud... ...recordemos que el Ministerio de Salud... ...había sido degradado a Secretaría... Sí. ...entonces en ese contexto... ...nosotros consideramos... ...desde la multisectorial... ...es necesario defender... ...lo que está bien... ...lo que tenemos... ...nuestra historia... ...por ejemplo en la vacunación... ...nosotros tenemos historias... ...de un plan de vacunación amplio... Gr ...gratuito, inclusivo... sostener eso... ...y obviamente modificar... ...y transformar todo aquello que todavía cuesta. Reportó para el informativo Farco Vanessa Osan desde Radio Pueblo de Dianfune. Vamos ahora a Formosa, donde un grupo de trabajadores de una empresa de transporte público se encuentran en estado de alerta por la posibilidad de suspensión de sus trabajadores. Nos informa Guillermo Guillén desde La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Trabajadores de la empresa de transporte público de pasajeros Crucero del Sur se encuentran en estado de alerta por los trascendidos de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, FATAP, el cual pretenden reducir los servicios y suspender a los trabajadores. Javier Oviedo, secretario general de UCRA, Formosa diálogo con nosotros. Bueno, ante el anuncio de la FATAP, esto nos pone a nosotros en, en alerta y movilización en caso de que se llegue a, a tocar a algún compañero, eh, porque el anuncio de, de esta Cámara Empresarial fue muy muy clara y contundente, en la cual su recorte quieren realizarlo primeramente por eh, por el trabajador. Pero bueno, estamos en alerta, desde nuestro sindicato pedimos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que tomen carta en el asunto y vean punto en cuestión. Los trabajadores piden un canal de diálogo. Nuestra postura con la empresa es de que se mantenga un diálogo fluido con el gobierno nacional y provincial, principalmente con los con los sindicatos que somos que somos los que representamos a los trabajadores y bueno, nuestra postura es que no se le tiene que tocar a nadie y que se tiene que brindar el servicio Eh, como corresponde. Sí. Cuesta, pero es una, una lucha constante que llevamos eh, todos los meses con empresas de estatales de servicio acá en Formosa. Pero, eh, recordemos que muchas veces hemos tenido conflicto por, por cuestiones salariales, justamente por la, por la tardanza de los subsidios que llegan llegan totalmente tarde, a lo cual el, el gobierno provincial y municipal muchas veces tuvo que adelantar a o sea, prestar eh, los fondos para que el trabajador perciba los sueldos y, y no lleguemos a una, a una medida de fuerza que perjudique el servicio del transporte público pasajero en la ciudad de Fumosa. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.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 Auspicio informativo Farco. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios... aburro Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Hmm, te das razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro!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 aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero 2024 más información en www.bancocredico.com